Muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a este su podcast olímpico, les habla su amigo de siempre, Javier Guanigol Bea, con lo que hemos titulado Minutos Olímpicos, aquí para darle la más reciente información de la delegación de Puerto Rico, con motivo de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 que se llevan a cabo en Brasil. Bueno, en el día de hoy, cuatro boricuas activos, eh, en rondas preliminares, una... No pudo clasificar, aunque corrió bien. Los otros tres adelantaron a la semifinal el primero que compitió, la primera que compitió. Fue la joven Selangeli Morales en los 200 metros listos. Selangeli hizo 23-0-0, pero se, ese tiempo, aunque es el mejor de su carrera, no fue suficiente para cualificar. A la semifinal no se esperaba que lo hiciera. Eh pero eh, siempre que uno puede mejorar su tiempo es una buena una buena señal independientemente de que no haya podido llegar a la semifinal. Por otro lado, nuestros dos países nuestro nosotros teníamos tres competidores en 400 metros con vallas, dos en hombres y uno mujeres, los dos en hombres, Erika Alejandro y Javier Coulson. Ambos clasificaron en el caso de Coulson con marca de 48-53, eh, llegando segundo en su hit, y tercero entre los 24 competidores que clasificaron. Por otro lado, Erick Alejandro también cualificó, también llegó segundo en su hit, pero una marca un poco más holgada de 49-54. Mañana es un día grande. Eh donde hay muchos eventos de puertorriqueños pero antes de entrar a mañana en la noche grace claxton hizo uno hizo 56 40 y se clasificó también para la semifinal de 400 metros mujeres 400 metros con variasas mujeres que eh, que también es mañana aquí le tenemos el schedule de los competidores de mañana Puerto Rico tiene mucha, mucha acción mañana en el atletismo que en estos momentos es el deporte que domina los juegos, tenemos a las 8 y 45 a Vinala Planera en el salto con Pértiga esa es, esa es nuestra primera competidora del día como ustedes saben, en el salto con Pértiga hay diferentes intentos tú, tú, tú vas brincando cierta distancia y si alcanzas la distancia pasas de ronda, si no Si te quedas en una distancia, pues te elimina. Tienes tres intentos para hacer cada distancia. Eh, eh, la segunda competidora de mañana es Yasmín Camacho Queen, quien compite a las 10 y 33 de la mañana. Yasmín compite en los 100 con Vaya. Y sus registros indican que debe ser semifinalista y probablemente finalista. Así que Yasmín es alguien aquí que está pelando. Bien de cerca, como dije, compite mañana a las 10 y media de la mañana. A las 7 y media de la noche, en la final de salto Alto, donde Luis Joel Castro se coló, eso no estaba necesariamente en el libreto, pero se coló en esa final y va a tratar de ver si puede seguir el Cinderella Story y buscar una medalla en esa disciplina para Puerto Rico. Es, es difícil, eh, sus posibilidades no son las meores, pero esta es la final y eso era todo lo que se le podía pedir a, a este competidor. Si sigue adelante, vamos a ver si se inspira y nos puede dar esa alegría. A las 8 y 42 de la noche mañana, corre Javier Curso en su serie semifinal. Su serie semifinal mañana a las 8 y 42 de la noche va por el carril 5. Mientras que a las 8 y 49 erika alejandro compite en la de él, va por el carril 3 a las 8 y 49 solamente los primeros 8 tiempos esto es bien importante solamente los primeros 8 tiempos Eso indica que son los primeros 2 de cada hit y los dos mejores tiempos adicionales solamente estos 8 compiten eh, llegan a la final y cuando hablaba a las 8 de la noche Greg Claxton, eh, está en su semifinal en los 400 con vallas. Así que mañana seis atletas, seis atletas compitiendo, seis atletas compitiendo, uno de ellos en final, dos de tres de ellos buscando avanzar a semifinales. Jasmine Quinn buscando, tan eh, no, tres de ellos buscando adelantar de semifinales a finales. En el caso de Yasmín Quinn buscando adelantar a semifinal. Y Vinad Ambranel también buscando adelantar a semifinal. O sea que debe ser un día de mucha acción para los puertorriqueños. Estaremos bien pendientes. Por último, en el día de hoy se anunció oficialmente que el... Se anunció tentativamente, no se ha dicho una, una hora oficial. Pero sí se ha dicho que el, 20, el martes 23 de agosto... Se espera que sea una actividad con todos los olímpicos donde obviamente estará presente nuestra medallista de oro Mónica Puig, nuestra primera medallista de oro en nuestra historia eh, y la primera mujer en ganar una medalla. Estaremos más adelante en la semana dando los detalles de a qué hora y dónde va a ser la actividad Pero tentativamente esa es la fecha que se ha puesto, 23 de agosto, para esta actividad. Sé que hay muchos puertorriqueños que en este podcast interesados en recibir a Mónica Puig. Así como el resto de la delegación, todavía nos queda oportunidad de algunas otras medallas. De algunos de los muchachos que mencioné también quedan los luchadores. Pero definitivamente yo sé que hay mucho interés de conocer, saludar a Mónica por este gran logro que nos ha hecho de ganar la medalla de oro. Bueno, pues eso sería todo por el podcast de esta noche, les hablo su amigo de siempre, Javier Juan Igor Vea con Minutos Olímpicos.